Sí, fíjate, nosotros hemos estado acá a cobertura a todo ese proceso de integración así que sigue quedado en la UNASUR, desde el del miércoles se han venido realizando distintos conversatorios para hablar sobre cómo debe UNASUR avanzar a un proceso de integración, un proceso que recién está gestándose pese a que tenemos años construyendo de la unidad, en la integración todavía no es lo que decía el pueblo, los pueblos de Sudamérica, en estos momentos en que estamos aquí presenciando toda esta inauguración de la sede física permanente de UNASUR en Quito podemos sentir con mucha más fuerza que esa integración ya tiene un espacio para el trabajo pleno antes estaban disgregadas esas, esos consejos de trabajo, tenían que estar buscando espacios para reunirse y en estos momentos ya se encuentran con una sede donde van a poder establecer las alianzas y los mecanismos de cohesión para propiciar un espacio de construcción no solamente en integración social, sino en el área económica y política. Además, buscar fortalecer esas alianzas con otros organismos como los RIC, como el ALBA, como petrocaribe como la CELAP, que agrupa a las 34 naciones de América Latina y el Caribe sin la presencia de Canadá ni de Estados Unidos. Así que es un evento realmente significativo que está cerrando en un momento cumbre para América Latina, con un homenaje a Néstor Kirchner, a Hugo Chávez e incluso a Lula da Silva, los tres principales gestores de este proceso llamado UNASUR. En este momento lanzan cohetes al aire con los colores de cada una de las banderas que integran los doce países de UNASUR en medio de un acto cultural cargado de esa integración. Les recordamos eh, que las propuestas debatidas en este Congreso en esta reunión donde se de estado extraordinario aquí en Quito se acordó hablar y avanzar en la ciudadanía suramericana uh -huh. vital para el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos y además en el Consejo de Defensa Suramericano que tiene una labor importante de crear una escuela de defensa que nos permita salir de esas prácticas neoliberales y también extremistas que tuvieron nuestros organismos de seguridad durante muchos años y que bueno, todavía en algunos países es evidente. Entonces así se ha vivido este encuentro, ya están casi cerrando, los presidentes tienen de un almuerzo en el monumento de la mitad del mundo y Quito se instituye en estos momentos como la gran casa de UNASUR, como dijera el expresidente Luis Ignacio Luda da Silva. Vanessa, ¿has podido recorrer la sede de UNASUR? No, en estos momentos en la sede no está abierta para Ajá. el público, sin embargo, ha dicho el propio secretario general de UNASUR que una vez terminen todas estas actividades y se instale ya la vida normal alrededor de esta sede, la sede va a estar abierta a toda la comunidad de Pichincha, a los niños y niñas, porque incluso la biblioteca que se ha creado entre UNASUR, que lleva el nombre de otro de los grandes de la literatura, Gabriel García Márquez, en una biblioteca pública, los niños y niñas y la comunidad de cualquier parte del mundo, podrán venir a estas bibliotecas a estudiar, a leer, a compartir además sobre el proceso de integración suramericano. Así que hoy no he podido entrar, estamos desde afuera y lo que sí les comento es que es imponente este edificio, Ajá. es magnífico, es algo que te muestra. el fortalecimiento de la unidad latinoamericana y suramericana. Sí, eso me interesaba sobre todo. Eh, la última, ya te dejo porque sé que estás eh, bastante apurada. ¿Hay eh, ¿podés notar presencia de movimientos sociales, de gente apoyando todo lo que está sucediendo en este momento allí? Sí, fíjate que cuando llegábamos estaban cerradas las adyacencias a la entrada de la sede de UNASUR, porque esto es un sitio muy turístico, pero también habitan... muchas mm, personas del Ecuador acá, ¿no? De la comunidad de Pichincha, como te decía. Y estas personas, una vez llegaron los mandatarios, se les permitió el acceso hasta ciertos puntos para que ellos pudieran apreciar todo el monumento, toda la estructura de esta sede permanente de UNASUR, y muchos de ellos también pudieron entrar a este evento cultural que antes ya por finalizar. Entonces, sí ha habido la presencia, incluso durante todos estos días, de esos jóvenes, niños, adultos, que incluso van a potenciarse mucho más desde lo turístico y desde lo comercial porque esta sede una sur viene acompañada con una reforma, una reestructuración de toda la comunidad de Pichincha para modernizarlo y para hacerlo más factible el proceso de integración. Vanessa, te agradecemos mucho esta comunicación y me parece que el hecho de que vos nos puedas contar desde allí, desde Ecuador, lo que está sucediendo, también habla a las claras de la integración que podemos tratar de construir entre los medios populares, alternativos eh, y comunitarios de América Latina. Así que te agradecemos muchísimo y esperemos seguir el contacto con, eh, con la gente de la Radio del Sur, que la verdad es muy, muy interesante poder continuar con este trabajo conjunto. Un abrazo para ustedes, hermanos, y bueno, sabernos también ciudadanos de esta patria grande de esta aviallada y sentir eso que tú dices, que somos hermanos y que podemos avanzar juntos sin intereses mayores que la unidad. Te mando un abrazo a ti, a todo el equipo, a todo el pueblo argentino.